bueno he sobrevivido bastante pensé que iba a haber más bajas bueno llegó a la hora de hablar un poco de un tipo de partículas que hemos ido mencionando hablo después se llaman los leptones qué son los leptones del griego leptón que significa pequeño delgado Son partículas elementales que no interactúan con la fuerza fuerte, pero sí con las otras fuerzas. El primer electrón descubierto es el electrón. O sea, los físicos han usado encontrado palabras para englobar familias de partículas elementales. Están los hadrones, que son los mesones, el electrón y el cordón, los quarks, en los que son la, los constituyentes básicos los hadrones y ahora los leptones que no están hechos de quarks son partículas hasta necesarias elementales por sí mismas primero es el electrón ni hablar de la importancia porque si ahora el luz, etcétera, todos por los ¿no? que el siguiente descubierto fue el neutrino que ya lo presentamos en sociedad el siguiente leptón descubierto fue el muón partícula mu es una especie de electrón pesado tiene una masa 200 veces mayor que el electrón, pero inestable se descompone rápidamente para asustarlos un poco la vida media es 2 por 10 a la menos 6 segundos 0,601 segundos o sea, una millonésima de segundo es lo que dura un muon antes de desintegrarse se transforma en un electrón, un antineutrino y un neutrino. Se lo descubrió en, en experimentos con los helios cósmicos. Y tiene asociado un neutrino muónico. O sea los electrones vienen electrón, neutrino, o neutrino electrónico, muón, neutrino muónico, y tau, partícula tau, neutrino tauónico. Estas son las tres generaciones de lectones. Porque va a una cosa interesante. Se empezaron a encontrar generaciones. Electrón, neutrino. Muón, neutrino muónico. Tauón, o partícula tau, neutrino tagónico. En el electrón tagónico, el tagón tiene una masa de 3.000 veces la de electrónico. Para los más, su vida media es de 2 por 10 a la menos 13 segundos. Y el neutrino etabónico es la anteúltima partícula elemental descubierta ante el bosón de Higgs en el año 2000 en el Fermilab, en Illinois, Estados Unidos. Estas seis partículas, lectores, tienen sus antipartículas asociadas. Electrón-anti-electrón, neutrino-anti-neutrino, son dos en total. Esa es la familia de los leptones. Y así como hay segunda y tercera generación de leptones, electrón, muón, tabuón y sus neutrinos, aparecieron la segunda tercera generación de quarks. ¿Por qué? Porque aparecieron partículas que no eran reductibles a Up, Down y Strange, a UDS. Entonces, a finales de la década de los 60, el físico-terólogo Sheldon Glashow, y esto es muy importante, había postulado por razones de simetría, y guarden esta palabra, porque la simetría empieza a cobrar en física un papel preponderante. Por adelantarme un poco, empiezan a aparecerse cosas por razones de simetría y belleza. De repente la configuración pide tal cosa matemáticamente, para equilibrar simétricamente la cosa, y aparece. Entonces, Glashow postuló, por razones simétricas, la existencia de un cuarto quark. Para compensar la existencia de una segunda generación de leptones, postuló una segunda generación de quarks. El primero quark sería el quark strange, y el segundo charm, o encantado. Y de hecho, en 1974 en la llamada revolución de septiembre, de noviembre, independientemente de los dos equipos, descubrieron la palabra, la partícula J-psi, J o mesón encantado, el cual requería la existencia del quark C. Entonces tenemos U, D, S y C. Esta revolución de, de, de noviembre terminó, es por un juego de palabras por la reacción de octubre, ¿no? la revolución de noviembre de la física terminó de convencer a los físicos de la existencia de los quarks. ¿Por qué? Porque había predicho una partícula que no se tenía ninguna idea. Entonces, cuarto quark, el, el quark encantado, Charm. Y la siguiente generación, la segunda pedida la tercera. Y entonces se descubrió, Leon Lederman, en la primera vez encontró la, palabra, la partícula y con la propiedad de belleza. Por eso quiso llamar a ese quark Beauty, pero quedó el nombre Bottom. Entonces, primera declaración Up-Down, de Quark. Segunda, Strain y Charm. Tercera, Bottom y Top. Ese fue el último Quark encontrado en 1995. Se, se amplió el Fermilab para poder detectar el, el Quark eh, Top, que es el último detectado, fue en el año 1995. Pero hasta ahora nada de esto nos nos habla o nos refiere a el botón de Higgs, a la partícula divina. Para eso es necesario meterse en lo intrincado y esto si es todavía más complicado de la fuerza débil. Una fuerza muy misteriosa que actúa a nivel subatómico de la cual no tenemos eh, comparación directa, pero de la cual depende, por ejemplo, la radiactividad No habría, no habría bombas atómicas en fuerza Débil, porque ejemplo, sin cuarta fuerte. Bueno, salté una serie de cosas. Dijimos que en la teoría cuántica de campos, la interacción de partículas viene por la mediación de partículas mensajeras o virtuales el electromagnetismo, el fotón fuerza fuerte, el gluón ¿cuál es la partícula mensajera o responsable de interacción débil? los llamados bosones vectoriales intermedios W más, W menos y Z o partícula Z estos bosones habían de tener masa porque la esfera de influencia de la interacción débil es muy pequeña no llega más que a unos 10 grados a la menos 19 metros 0,19 ceros y metro y un uno o sea son trillonésimas de metro según la teoría cuántica el alcance de una fuerza varía con el inverso de la masa o sea, cuanto más masa tiene la partícula mensajera, menor es el alcance si la masa es cero, como el fotón Acá infinito el electromagnetismo. Si la partícula mensajera tiene masa, se restringe el rango de la interacción. Bueno, acá tengo que dar un salto mortal porque voy si, a si intentar resumir esto... Aver líder la, la siguiente. Maxwell logró en el siglo 19 unificar matemáticamente la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Fue creó la teoría electromagnética. Se logró en el último tercio del siglo 20 unificar la fuerza electromagnética y la débil o sea, unificarla teoréticamente, matemáticamente, encontrar ecuaciones comunes a la, a la interacción electromagnética y la débil. Pero para eso era menester que hubiese un, un vehículo portador de la fuerza débil que fuese neutro. ¿Por porque Porque fotones fotón neutro. Si no era imposible, como el fotón es neutro... Y si yo quiero unirlo a la fuerza débil, tiene que haber un vehículo neutro de la fuerza débil, la partícula Z. Entonces era fundamental detectar la partícula Z. Si no había partícula Z, no había unificación posible. Bueno, en el año 1983, en el CERN, ya de vuelta a Europa toma la delantera en investigaciones, En una cámara de burujas llamada Gargamel se detectan un fenómeno de corrientes neutras, o sea, la demostración de la partícula Z. Y finalmente, en el super supersincrotón de protones del CERN se detectan entre enero y mayo del 83 la partícula doble de más, la doble de menos y la Z. O sea, los tres bosones intermediarios de la fuerza débil que permitió confirmar la unificación neutra de la fuerza electrodémica yo tuve la el gusto de escuchar una conferencia en Argentina a uno de los tres físicos teóricos que hizo eso un pakistaní, abdul Salam una conferencia que dio sobre esto así que tuve un muy buen maestro y me llamó la atención lo siguiente Abdus Salam es musulmán es creyente entonces llegó y escribió en el pizarrón estructura del universo inanimado se lo vuelve y dijo por razones filosóficas y sigo escribiendo nadie dijo nada el ambiente positivista de la uva no dijo nada porque era Abduzalán prevenor de física teórica uno de los más grandes físicos del siglo XX Pero dije bueno este hombre plantó claramente la postura, la posición naturaleza del cosmos inanimado por razones filosóficas Bueno, el modelo estándar, ya estamos casi llegando. El hallazgo de las tres generaciones de electrones y quarks unido al descubrimiento de las partículas mensajeras llevó a la confección de así llamado modelo estándar de las partículas elementales, que es el gran logro de los últimos 50 años de física, tanto teórica como experimental, y el gran paradigma de la teoría cuántica de Campos. No es perfecto y su más grande déficit es no poder incorporar la de interacción, la gravitación, que se resiste de todas las maneras posibles. Pero aún así se trata, sin lugar a dudas, de un logro impresionante. Para darnos una idea, pensemos que, por ejemplo, las masas de los últimos cuartos detectados fueron predichas teóricamente con el empleador estándar. Inclujo, incluso predijo la masa de bosón de Higgs. O sea, es un modelo consistente que permite predicciones consta de 61 partículas. Si tuviese un proyector, es un dibujito con el modelo estándar. explicar qué es lo que dice ahí. Son 61 partículas, 12 bosones, los 8 gluones, 2 bosones W y 1 Z, que son los de esta columna, y el fotón. 12 electrones, electrón, muón y tabuón, con sus correspondientes neutrinos, y los 36 quarks, en 6 sabores y 3 colores la estructura de la materia está donde se actualmente y esta sería el diagrama de las interacciones con las cuatro fuerzas y los cuatro vehículos evidentemente está muy lejos de presentar la simplicidad que los físicos desearían pero es muy importante señalar que la materia ordinaria está compuesta solo de los cuales a down y el electrón o sea nosotros nos componemos nada más que de up, down y electrón, porque el resto son formas exóticas de materia son inestables se descomponen el electrón no se descompone el moncí -sí, el taboncí -sí. el, el protón y el electrón son estables por lo menos entre el núcleo atómico ¿por Por ejemplo, para asustarlos, la vida media, o sea, el tiempo que tarda en descomponerse el cuarto, por eso se está rotando en, en, en hallarlo, es de 10 a la menos 25 segundos. O sea, un, de segundos, un cuadri, cuatrillonésimo de segundos. Dijimos 61 partículas, y si hacemos cuentas, hemos mencionado 60. La que falta es la razón de ser de exposición, que es el bosón de Higgs, del cual vamos a hablar ahora y vamos a presentar en sociedad. El bosón de Higgs. Bueno, supuestamente todo esto permitiría un mínimo de comprensión de lo que viene ahora. Tal como ha ocurrido recurrentemente, algo de la exposición, el bosón de Higgs fue postulado en forma teórica para solucionar un problema un hueco, hay hueco o no bueno, debe haber algo, es así de simple. Más arriba indicamos como en los 60 se había avanzado en la unificación de la fuente el, electromagnética y débil, gracias al trabajo de Glashow, Weinberg y Ardus Alam. La idea fundamental tras esta partícula, o son de Higgs, es que ella da masa a las partículas que no la tienen, disfrazando la verdadera simetría del mundo. O sea que el bosón de Higgs estaría complicando las cosas porque él al dar masa es como que rompe una simetría anterior que habría en el universo. Pero da masa, lo que da una riqueza a la creación. Eso es una y otra, ¿no? Fue propuesta en 1964 por el físico José Peter Higgs junto con un grupo de teóricos. llama el llamado mecanismo de Higgs, como un mecanismo para posibilitar la identificación electro-débil. La pregunta era, ¿qué es lo que hace que el fotón, vehículo neutro de la interacción electromagnética, y la partícula Z, vehículo neutro de la fuerza débil, diferenciaran en cuanto a la masa, si son los dos mediadores de, de fuerzas parecidas? Dicho de otro modo, la idea subyacente a la de interacción, es muy importante, es la de simetría algo así como una estructura edético-matemática subyacente y fundante de la creación transmitida por entidades materiales conocidas como bosones gauge o sea que habría una simetría geométrica que suscita las cosas que pasan yo digo simplemente lo siguiente Platón no estaba tan equivocado no estaba nada equivocado pero sigo La simetría que gobierna la fuerza de Higgs no se corresponde con las masas que poseen sus partículas mensajeras. Entonces, las, las partículas adquieren masa por su interacción con un campo extendido universalmente, llamado campo de Higgs. De otro modo, Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa. Esta es la idea original, pero más tarde los físicos se dan cuenta que esta idea se puede aplicar a todas las partículas también los lectores y los quarks por ejemplo, ¿qué diferencia un electrón de un muón? son exactamente iguales nada más que el muón es 200 veces más pesado entonces para dar una idea imaginativa sin la cual no podemos entender nada el campo de es como una melaza universal que frena a las partículas es como un medio viscoso que frena las partículas cuando pues última instancia la masa es la resistencia a la aceleración excepto los, los fotones que atraviesan el campo de Higgs como nada, el resto se frena frente al campo de Higgs y adquiere masa. Por tanto, la existencia del campo de Higgs podría probarse encontrando su partícula mensajera. Esto automáticamente probaría la existencia del campo y sobre todo la verosumiltud del modelo estándar. El bosón de Higgs debe ser del spin 0 a diferencia de los otros bosones cuyo spin es unitario. La razón de esto es que el spin supone una direccionalidad del espacio. Pero el campo de Higgs da más a los objetos en cualquier dirección. Entonces su direccionalidad tiene que ser cero. Agreguemos por último que el bosón de Higgs permite que el modelo estándar, en lo que respecta a la interacción débil, funcione a muy altas energías sin las cuales se vendría todo abajo. O sea, el Higgs es fundamental para que este modelito tenga sustentación. ¿Por qué partícula divina? Digamos que posee propiedades excepcionales y por tanto merece un apodo fuera de lo común. Pero esto es la siguiente. El gran físico experimental Leon Lederman dice ganador del 1988, pues, pues, pudo haber ganado varios, porque descubrió una gran cantidad de partículas, escribió en 1993 un libro, que les recomiendo, es todo esto mucho mejor dicho, llamado La Partícula Divina, 1993, está editado por Grijalvo, se consigue. en dicho libro Lederman conocido en el ambiente por su excelente sentido del humor explica por qué puso ese título al libro bautizando en consecuencia botón o son de Higgs que además fue conocido así en la cultura popular aunque los físicos le tienen odio ese nombre les voy a leer lo que se Lederman hasta tal punto el bosón de Higgs es el centro del estado actual de la física tan cruciales para nuestro conocimiento final de la estructura de la materia y tan esquivo sin embargo que le he puesto un apodo La partícula divina. ¿Por qué partícula divina? Por dos razones. La primera, que el editor no nos dejaría llamarlo la maldita partícula. En inglés, the codon particle. El nombre que quería ponerle, pero el editor dijo, no, no león, eso no. Aunque quizás fuese el título más apropiado, dada su villana naturaleza y el daño que está causando La segunda, que hay cierta conexión traída por los pelos con otro libro, un libro mucho más antiguo. Como veremos, la partícula divina misma es una complicación impuesta sobre un universo simple y bello, quizás para ocultar esta deslumbrante simetría a una humanidad que todavía no se merece contemplarla. Y Lederman hace una parodia del relato del Génesis de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Y el remate es este. Bajó Yahvé a ver el acelerador que estaban haciendo los hijos de los hombres, y se dijo, he aquí un pueblo que está sacando de la confusión lo que yo confundí y el Señor Superior dijo, bajemos pues y démosles la partícula divina de modo que puedan ver cuán bello es el universo que he hecho el Novísimo Testamento 11.1 este es el origen pero aparte después de con, confesó a Lederman que el editor le dijo, ni se te ocurra ponerle Higgs así que ponele partícula, de, bueno, le ponemos eso y luego vendemos el libro así es el origen de la, de, de la, del nombre de la partícula Por eso, cuando uno veía ciertas reacciones indignadas frente al experimento que lo detectó en 2012, en el sentido de protestar contra la soberbia humana, que quería construir la máquina... O sea, ¿Máquina de Dios por qué? Porque va a detectar la, la artícula divina. Pero es todo, un, todo un, un juego, es una broma. Entonces uno no podía dejar de agarrarse la cabeza por la sobreactuación basada en un malentendido grotesco. Desde otro punto de vista, que no sé si voy a llegar, ¿Será cierto que no hay que tomar tan en serio el apodo? Yo no estoy tan seguro. Bueno, acá voy a decir muy rápidamente, porque quiero llegar a decir algo del, del aspecto filosófico, acá yo describía con lujo de detalles el gran colisionador de ladrones, que es el engendro que construyó el, el CERN para detectar, fue hecho para detectar el bosón de Higgs. Aprovecharon cosas de los aceleradores, pero lo armaron todo, El presupuesto es de 7.500 millones de euros. Y acá hay una cosa importante. Uno puede decir, bueno, ¿para qué gastar esa cifra en un puro descubrimiento científico? Porque la verdad es que lo que mueve a los físicos a esto es un interés puramente teorético. ¿Por qué? ¿Por qué? Europa paga semejante cantidad de plata para hacer esta investigación. ¿Saben por qué? Porque todo esto que yo he descrito, del electrón hasta ahora, de esos descubrimientos, representan en este momento el 25% del PBI de las Naciones del Primer Mundo. El 25% un cuarto del PBI de las Naciones del Primer Mundo depende de la mecánica cuántica. Esto es una cuestión de puesto-beneficio, es una apuesta al futuro, que dijeron, esto puede traer adelantos y beneficios económicos inmensos en el futuro. Entonces vamos a invertir 7.500 millones de euros. Esa es la realidad. Aunque sea un punto de vista puramente económico, esa es la realidad. Bueno, ya hablaba sobre los detectores, etcétera, etcétera. Pero vamos al punto central. El modo de detección del bosón de Higgs, para que tengan idea, es el mismo que yo utilizaba con otras partículas. Se aceleran dos haces de partículas, en este caso protones, a energías muy altas, casi la velocidad de la luz. Hay una diferencia, creo, que de tres metros por segundo con respecto a la velocidad de la luz. A tal velocidad se aceleran los protones. Unos en una dirección, otros en otra, eso se hace chocar. Entonces se produce una destrucción. Entonces ahí, chocan los protones, chocan los quarks, se desarman los quarks, salen los gluones, se rompe todo y, y se producen jets de partículas en toda dirección. Como la vida media del Higgs es muy breve, 10 a la segundos, según el modelo estándar, los directores no, no lo pueden detectar directamente. Lo que se hace es detectar todos los productos de la reacción, lo que se llama la firma del decaimiento y a partir de ellos reconstruir el proceso de decaimiento. El tema es que el evento Higgs es 1 en 10.000 millones. Teoréticamente, según el modelo estándar, 1 en 10.000 millones de choques puede producir un Higgs. Entonces hay que analizar centenares de miles de millones de colisiones para obtener datos significativos. Entonces, todo eso se va acumulando en supercomputadoras. Tiene el centro de más grande del mundo. Es más, en el CERN nació Internet. El primer servidor del mundo estaba en el CERN. Entonces tiene una, una serie de centros, de, son 200 centros de todo el mundo conectados para almacenar los datos y analizarlos. Bueno, la cuestión es que el acelerador entró en en marzo del 2010, hacia el 2011 había una gran acumulación de datos y apuntaba en la detección de una partícula un bosón de alrededor de 125 giga de electronbóntios. una reunión previa a fines de diciembre del 2011 en el cual los jefes hicieron lo siguiente, son dos equipos distintos trabajando a ciegas para asegurarse la objetividad y se reunieron con el jefe del CERN, de, de, perdón, del ECHC, para confrontar ciertos datos. Y este modo, el 4 de julio de 2012, con motivo de haber invitado, eso es un truquito, a los a Higgs y a los otros físicos teóricos a un seminario, se anunció formalmente que se había encontrado una nueva partícula, un bosón consistente con el hipotético bosón de Higgs, con una masa de 125 giga electron volts con una confiabilidad de 5 sigma, o sea, una probabilidad de, un, de error de 1 en 1 millón. Pero el asunto anuncio fue prudente, consistente con nada más. Pero el 14 años después, Carlos de González de este año, hace poco tiempo, el CERN confirmó porque había lo único que faltaba era si el spin era cero, o sea, si era escalar, si no tenía direccionalidad. Eso era decisivo. Se confirmó que el bosón de pin cero. Y atendiendo a sus interacciones con otras partículas conocidas, se afirmó que todo indica fuertemente que se trata del bosón de Higgs. Entonces, esta es historia. Bueno, yo quisiera decir un par de cosas de un punto de vista filosófico. ¿Ya? Ahora voy a cambiar totalmente el, la, la formalidad. En primer lugar, puesto que hemos ingresado en el corazón mismo de la batería es Menester realiza una observación de una mayor importancia si uno ve a los grandes físicos que han llevado adelante toda esta verdadera epopeya del pensamiento se percibe un particular de gravísimo error de apreciación que es de índole filosófica la idea de su adyacente en todos ellos es que al realizar todas estas investigaciones estamos avanzando en el conocimiento de la realidad por lo menos material aunque para algunos es toda la, la realidad, aunque no voy a entrar en esa cuestión El concepto está implícito en el libro, en el título de un libro de divulgación que escribió Murray Gelman, el que descubrió los quarks, que se llama el quark y el jaguar. Y ahí dice que las cosas no son más que agrupaciones de quarks. Literalmente el jaguar, el jaguar, es un manojo de quarks y electrones. O sea, el modelo de demócrito revivió. Y esta es una como presente en todos los físicos modernos que se puede llamar reduccionismo analiticista. Y esto es filosófico, esto no es esofísica, ¿eh? es una postura filosófica. Pretende que las leyes de un orden inferior, al cual se reduce un orden superior materialmente, permitan explicar perfectamente el orden superior. Y la realidad es exactamente al revés. Cuando incursamos el orden superior, las leyes de orden inferior no alcanzan y que en cero no recurre a leyes nuevas propias propias del orden superior. Y así, los átomos nos explican solo por los electrones y los quarks. Las moléculas no se explican solo por los átomos. Los cristales nos explican solo por las moléculas. Y los seres vivos nos se explican solo por las células. Hay libro notable sobre este tema es escrito por un físico norteamericano ganador del premio Nobel, llamado Robert Laughlin. El título del libro es Un universo diferente y aquí yo no sé qué hacer porque yo se los puedo recomendar estoy en Argentina pero es un libro muy complejo los ejemplos que ponen lamentablemente con el estudio de Lederman y algún otro, los físicos son malísimos divulgadores ellos creen que explican de tal modo que se entiende y no se entiende nada si uno no sabe física no entiende nada uno se pone en lugar de una persona común y no va a entender lo que está diciendo y este libro de Lafflin la verdad se arruina bastante porque los ejemplos son muy complejos Pero la tesis es esta que estoy dando y es fundamental. Fue escrito con el propósito de dar la voz de alerta contra el reduccionismo analíticista. Dicho en otras palabras, el todo es más que la mala suma de las partes. Si se quiere, es una reivindicación de la sustancialidad hitotérica. Podemos sintetizar esto de forma literaria, aunque no por ello menos que la piencial, en la frase que Gandalf le dice a Frodo en el segundo libro de El Señor de los Anillos. Mucho se ha alejado del camino a la a de la querido Frodo, quien debe destruir una cosa para conocerla. Y esto se puede aplicar a través de partículas. Destrozan literalmente la materia y llegan a los componentes ínfimos, pero sólo eso, a los componentes. El análisis destruye el ente. Para recomponerlo se falta la síntesis, operación antitética al análisis y que tiene en cuenta toda la realidad. Porque yo analice, yo lo que, lo que conozco son las partes, el todo lo perdí. Yo mato una, un ser vivo, lo despiezo, bueno, perfecto, conozco eso, que son partes de un ser vivo, o medio parte de un cadáver. El ser vivo lo perdí. insistamos en esta cuestión, pues este prejuicio está arraigadísimo y se remonta al mismo método de la ciencia moderna, fundada por Bacon, Galileo y Descartes quienes le dieron su configuración básica matematizante y reduccionista a lo meramente material, ámbito precisamente de lo cuantificable o matematizable. Así, por ejemplo, nos han enseñado que las cosas se componen de átomos, cuando lo correcto en verdad es decir que las cosas se descomponen en átomos. Aquí está toda la partida. En esta frasecita las cosas se descomponen en átomos. Los átomos o los quarks o la partícula de Higgs, etcétera, son resultantes de la destrucción de la materia. Yo no digo que no es importante conocerlas, pero después de que hay cerca un ascendente y eso no, no está dado solamente por las partículas elementales. La física con todos sus logros innegables que me, a mí me admira, soy torrente de emociones, me popeya, pero sin embargo, me presenta solo parte de la realidad. Los aspectos cuantitativos, ya no es la realidad. La física no es la realidad. Esta confusión se remonta a Descartes, quien redujo la red extra mental, o sea, todo el cosmos, a red extensa, geométrica y matemáticamente cuantificable, dejando de lado las cualidades y las formas sustanciales aristotélicas. Y expresamente la forma sustancial en la así llamada teoría biomórfica de Aristóteles la que nos permite integrar adecuadamente estos conocimiento ¿Por los quarks y los lectores no explican todo? porque ellos no son más que entes materiales exiguos, cuyas formas sustanciales no son sólo primeras determinaciones, sólo la determinación básica ontológica de la materia prima? Esto permite explicar filosóficamente varias cosas. Por ejemplo, y para empezar, el principio de determinación de Heisenberg. Es una simple consecuencia de que en los entes más cercanos ontológicamente a la materia prima, la indeterminación prevalece sobre la determinación pues ésta sólo proviene de la forma sustancial y esto fue dicho por santo Tomás de Aquino hace más de siete siglos sin LHC sin los tremendos medios científicos actuales sin gastar miles de millones de euros sino sólo contemplando sapiencialmente la naturaleza y voy a, leer, voy a leer esto que a mí no deja de asombrarme Estoy tomando la obra de santo más de Aquino se llama Dente de y de Esencia el Dente de y de Esencia Dice Santo Tomás literalmente. Así, luego de esta forma que es el alma, el alma humana, se encuentran otras formas que tienen más de potencia y están más cerca de la materia, en tanto que el ser de ellas no puede ser sin materia, entre las cuales se encuentra un orden y grado hasta llegar a las primeras formas de los elementos, muy cercanas a la materia, de donde no poseen ninguna operación humana, sino según la exigencia de las cuales activas y pasivas, y otras por las cuales la materia se dispone para la forma. Este es el principio de determinación. En 1255. Hasta aquí la cita. Esto corrige el error de Einstein, indicado más arriba en su polémica con Bohr, acerca de la mecánica cuántica, quien introdujo, quien embuido, perdón, Einstein, del paradigma mecanicista de la física neutoniana y su determinismo férreo y matemático no podía aceptar la potencialidad que hace los 1300 años postular Aristóteles para explicar el devenir de la realidad material o sea, esto no se entendió porque la física se metió en un esquema mecanicista por Descartes esa es la realidad, se metió se metió en cabeza de once varas. Entrando de lleno en la perspectiva teológica que tan exquisitamente describida de santo Tomás, la creación consistiría en un progresivo dotar de formas por parte de Dios a la materia. De este modo se van sucediendo formas ontológicamente cada vez más perfectas en el gran despliegue del acto creador en el tiempo. Para terminar, pasando a una segunda cuestión no menos importante estamos convencidos de que de las mayores causas del atismo contemporáneo lo constituye la desacralización del mundo contenida en el paradigma cartesiano-newtoniano que reduce la realidad a un esquema mecanicista-matemático esto ha producido lo que el escritor francés Jean Borel llama la disminución de la capacidad teofánica del mundo operado por el paradigma cartesiano-newtoniano o sea la desaparición científica del universo de las formas simbólicas que le permiten ser llámenlo paradigmas, llámenlo formas, la consecuencia es el oscurecimiento de la imagen del mundo como manifestación de Dios, como afirma el capítulo 2 del epístolo de los romanos. Y estas formas son objetivamente reales, no producidas por la mente del hombre en modo kantiano, y podemos entenderlas aristotélicamente como formas, o platónicamente como arquetipos, o paradigmas, o ideas. Y aquí en mi opinión escribo la importancia de las cosas que hemos visto, Si se ha prestado atención, se podrá ver que gran parte de los descubrimientos del siglo XX y XXI han descansado sobre simetrías matemáticas. Así se llegó, por ejemplo, el descubrimiento de la antimateria, de los quarks y del bosón de Higgs. O sea, en definitiva, más allá de las tres mecanicistas y positivistas, la realidad vuelve por sus fueros y se manifiesta en las armonías, tanto del micro como el macrocosmos. O sea que el universo de forma formas simbólicas enterrado por la cosmovisión newtoniana puede emerger nuevamente y hacerse visible al hombre contemporáneo. Pero esta no es tarea fácil. Para terminar, <coughs> para realizar el éxito plat retus platónico, vuelvo al nombre que dio origen a todo este revuelo, Partícula Divina. Dijimos que en última instancia se trataba de una chanza de ese gran bormista que Leon Lederman. Pero si uno lee su libro, la referencia a lo divino y sobrenatural, tan ligera como se quiera, no queda solo en el título del libro, a cada rato aparece. En esta línea no deja de ser sugestiva la frecuencia con que la palabra dios y la terminología asociada a él y a lo religioso vuelve una y otra vez en la literatura de divulgación científica, no solo en lo microscópico, sino también en lo referente a los últimos descubrimientos de la astronomía y la cosmología en lo referente al Big Bang. Me parece que es una manifestación inconsciente en muchos casos, aunque a veces con apariencia humorística, pero que en realidad esconde una percepción profunda de de que se está ingresando en ámbitos que superan lo humano y lo finito y que en definitiva una nueva alianza de la ciencia con la fe es posible Muchas gracias que hemos tenido pues como nos tuvimos un poco de tiempo no vamos a hacer las preguntas ahora pero eh, aprovechando eh, no sé si todos ustedes saben, tenemos un blog ¿sí? una página web que vamos a dejar abierto ese blog o los mails para recibir las preguntas de ustedes y después poder pasárselas este, así los invitamos también a ir sumándose a esta comunicación de hoy en día, ¿sí? A través de el, el blog o los mails. Y seguramente sí, el año que viene esperemos tener otra vuelta, ¿sí? no, no creo que ven nada. <risa> Vamos a seguir otro tema, ¿sí? Sí, Ni siquiera. Ni Bueno. Este Y, bueno, y aprovecho ahora entonces para porque, bueno, hemos quedado cortos de tiempo para comentarles sobre la próxima conferencia que vamos a tener el próximo jueves 3 de octubre eh, este año se cumplen 70 años de la primera edición de el principito el libro de anton super eh, entonces pensamos hacer un pequeño homenaje Eh, ya que ha vivido en Argentina un año, a su autor y tocar el tema un poco también literario ¿sí? con un panel de expositores de El Principito, y entonces el próximo jueves 3 de octubre. En general, todas nuestras conferencias son los primeros jueves de mes, ¿sí? salvo que fuerza mayor es así. Y como dije al principio, también tenemos cursos para jóvenes, Entonces, eh, mañana comienza un nuevo curso para jóvenes, para jóvenes ¿sí? algún mayor puede ir acompañado solamente de un joven, si no, no. Lo hacemos en el INFIR, acá cerca, eh, sobre la última cruzada, ¿sí? la Guerra Civil Española. Eh, va a estar a cargo de Pablo Muñoz de Toro, y va a ser dos viernes, el 6 y el 13 septiembre Seguido a ello, vamos a tener la visita del Dr. Alberto Mancilla, que ha escrito un libro sobre Argentina tiene héroes. Entonces nos va a venir a hablar en un viernes, va una limitación de él, eh, estaría para darlo más veces el curso, pero bueno, una limitación de él, entonces va a hablar sobre la operación Rosario, y la campaña militar en la guerra del Atlántico Sur, y los héroes, ¿sí? hoy silenciados en nuestra patria. Silenciados o convertidos en antihéroes. Y por último, vamos a tener el último viernes de septiembre y el primero de octubre, el 27 de septiembre y el 4 de octubre, la visita del doctor José Ricardo Pierre Pauli, que nos va a hablar sobre el carácter totalitario del Estado liberal ¿sí? en el cual vivimos, nos movemos <ríe> y desgraciadamente y sobrevivimos sí. ¿sí? Este, orientada ¿sí? para los jóvenes esta última este último curso entonces bueno a todos los esperamos el próximo jueves 3 de octubre el Principito en Argentina y a los jóvenes en mañana en la última cruzada o en alguno de los otros cursos que tendremos a lo largo de septiembre. Muchísimas gracias. ¿Quieren decir algo? Había un chiste que iba a decir en la mitad de la exposición, pero el tiempo fue tirando. Lo voy a resumir en, en 30 segundos. Es un es un chiste de un chiste. chiste lo que pasó que está contado por Lederman. Lederman quería construir, quería descubrir el bosón de Higgs. Para eso tenía que convencer al Congreso Norteamericano, al presidente de Norteamérica, a la Sra. Reagan de poner los fondos para construirlo, el acelerador. Lo iba a llamar él el desertrón, puede estar en el desierto. Entonces tiene un contacto a con la Casa Blanca y le dice, "¿Cómo hacemos para convencerlo a Reagan?" Y se hace un video de 10 minutos donde explique qué es lo que vos querés hacer. Entonces bueno, dice, "Traemos unos chicos de secundaria a una visita al acelerador Se les explica, lo editamos, 10 minutos, lo mandan, a nivel secundario. Después vuelve de la casa hablando, no, no, muy difícil, no, no, no. hace algo más fácil, esto, con esto no pasamos. ¿Hazan otro? No, no, tampoco, muy complicado, no, no, no. Entonces se le ocurre a Redermann, una noche de insomnio, dice, voy a hacer lo siguiente, un viejo abogado, un juez norteamericano, que llega al acelerador, se encuentra con cuatro jóvenes investigadores muy muy pintones una chica también empieza a hablar entonces dice bueno yo sé que no entiendo lo que ustedes saben pero sé que me doy cuenta que es algo importante etcétera etcétera ¿No? y, y termina con esta frase eh, el vídeo ¿no? el viejo abogado dice la de ju mee en la mente en cierta forma lo que debe haber sido explorar el oeste el hombre solitario a caballo una tierra vasta, a una no explorada y le derrame a la, de la sí, yo escribí esto entonces con esto me a Reagan el jinete <ríe> vio el jinete dijo, sí, sí y firmó <ríe> <Así> como, <ríe> y, de, y después el remate del chiste es buenísimo, porque, porque dice el, el contacto le dice pero no, mira si cree que el actor es realmente un juez lo va a proponer para la Corte Suprema y entonces le dice el otro, sí, Judas, si es actor lo va a proponer porque Reagan el actor Así que si no entendieron, están a nivel de Ronald